Caja Negra, Archivo de Radio Prendete al 94-7 Prendete a la nueva etapa de Aijuna y no son buenas tampoco las noticias de la realidad de los periodistas y trabajadores de prensa en nuestro país a partir de la apertura a partir del cierre justamente y de la pérdida de fuentes de trabajo y en este caso nos tenemos que referir también a la agencia oficial Telam porque se realiza un paro por tiempo indeterminado a raíz del despido arbitrario e ilegal de dos periodistas bajo la excusa del erróneo contenido de un cable la tenemos en línea a Carla gaudenzi es delegada de cipreva qué tal la Carla Martíín Iglesias iglesia te salva cómo estás eh, la agencia telam eh, es la agencia nacional de noticias tiene corresponsalías en toda en todo el país y tiene un nivel de funcionamiento donde pasa cuando un cable es eh, realizado por un redactor uh -huh. pasa por distintas instancias de revisión antes de que sea emitido. Eh se está responsabilizando a dos trabajadores de algo que claramente es una responsabilidad eh, de los jerárquicos y de los que tienen la, la decisión final eh, de que eso eh, salga a Icenita con lo cual nosotros encontramos en esto una intencionalidad de la empresa para llevarnos un conflicto eh, enmarcado en estos dos vestidos y además eh porque nosotros veníamos de ciertas medidas de fuerza progresivas porque habíamos eh, la empresa ya venía con un proceso de disciplinamiento hacia los trabajadores y las trabajadoras. Aquí estamos para pelear por el periodismo y atrás del periodismo por la ley de medios. Caja Negra. Ellos te dicen cualquier cosa libertad de expresión Si tú le respondes utilizando tu libertad de expresión Ahí es atentado a la libertad de expresión ¿no? Caja Negra Lo que está ocurriendo es que está claro Que no quedan voces que disientan con Mauricio Macri En los grandes medios de comunicación Caja Negra ¿Cómo escribirá mañana su diario? esto su diario Clarín Caja Negra Un resumen semanal sobre las noticias y sus protagonistas Caja Negra: Datos de un viaje colectivo. Hola, hola, queridos y queridas radioescuchas. Bienvenidos a una nueva edición de Caja Negra, archivo de radio, un resumen semanal de noticias en radio que nadie más compila como nosotros. Aprovechamos este comienzo de programa para darle la bienvenida a Editorial SICUS, que a partir de ahora es uno de los auspiciantes de Caja Negra. Acomoden sus antenas y aparatos auditivos. El recorrido de hoy tiene que ver con estos anticipos. Inicio de itinerario. El gerente de, de administración que viene de Radio Mitre, que era el gerente de personal de Radio Mitre, y es el tipo que... Eh, malversó eh, con su firma eh, 6 millones y medio de pesos en folletos. Tenemos policías deficientes y policías que participan del crimen en el narcotráfico en la Argentina Es el tema pro... de fondo, ¿no? Porque si la policía funcionara bien, no, no estaríamos, estaríamos discutiendo claro eso. ¿Para qué quiere apoyo logístico de la, de la Fuerza Armada si tu policía es eficaz? Servicios que en algún momento tienen que dejar de funcionar como por ejemplo, estuvimos varios meses sin, sin quirófano porque no había aire acondicionado El enseñamiento con las mujeres especialmente fue Todas las fuerzas de seguridad Se presentaron 43.000 firmas en apoyo al proyecto de ley elaborado por las asambleas Discutido desde el 2013 hasta la actualidad Visto por los diputados, algunos que pudieron opinar y, y dar su aporte este El Ejecutivo Nacional decidieron suspender este, el plan nuclear argentino Así que por ende se suspende la construcción de la cuarta y el plan quinta central Y bueno, control popular a las fuerzas de seguridad que ejercemos comisiones de vecinos en 80 barrios de la Argentina, se va a presentar más de mil denuncias de abuso de la fuerza en, en un solo mes. y Estaría desvinculando por eh, el que dan, es el día que después de la represión que nosotros abrimos Molinetes en la línea H. Por un lado un desconocimiento total de, de lo que significan las universidades para la vida de la gente y para minimificar el trabajo. Por otro lado, no conoce su provincia evidentemente el gobierno se llegó al poder se puso del lado que estuvo siempre que es de el lado de los empresarios con las consignas que tienen que ver con la emergencia alimentaria, con trabajo genuino, no a los despidos Caja Negra, archivo de radio. La Buena Lectura Ilumina La Identidad Cultural en la Encrucijada Lo Planetario y lo Local Por Mónica Rufino Un ensayo actualizado que atraviesa los principales debates del pensamiento crítico latinoamericano Ediciones SICUS Libros para leer, sentir, pensar y actuar situados SICUS.org.ar muy horondo, aunque al mismo tiempo serio y adusto, el presidente Machirulo estuvo discurseando en el marco del Día del Ejército y, entre otras cosas, dejó entrever su convicción sobre la participación activa de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad nacional o seguridad interior. Bajo el eufemismo de apoyo logístico, pareciera que el presi ya se prepara para lo peor y va pertrechándose de antemano. La letra de la Constitución, las leyes al respecto de la seguridad nacional o los protocolos a seguir como la votación de estos temas en el Senado no parecen tener peso específico para el CEO en jefe. Marcelo Zain, profesor e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y de la UNMED, analizó este viejo anhelo de milicos y conservadores en el programa La inmensa minoría, en Radio con vos Mayor apoyo logístico a las fuerzas de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas, planteó el presidente hoy. Y nos quedamos pensando si esto no es violatorio de la Ley de Seguridad Interior, si esto es posible. Y por eso convocamos a un especialista. Está en línea de teléfono Marcelo Zain, que es profesor e investigador de la Universidad de Quilmes y, y de la UMED. ¿Cómo está reinaldo Un gusto escucharte. Esto se escribe dentro del marco de un proceso largo. Eh, no es nuevo que se esté debatiendo esto la semana pasada dijo exactamente lo mismo el ministro de, de justicia de alguna manera, de manera enrevesada muy poco técnica, también lo había planteado ya el ministro Aguad en su momento lo que pasa que acá lo que están encubriendo con el concepto de apoyo logístico es la intervención operacional directa eh, aclaremos algo las leyes eh, de defensa nacional y de seguridad interior una del año 88 la otra del año 92 excluyen la posibilidad de la intervención de las Fuerzas Armadas apoyando operacionalmente cualquier tipo de acción de las Fuerzas de Seguridad. Eh, solo pueden brindar lo que lo que se denomina concretamente ante un requerimiento del Comité de Crisis, en caso de que haya una crisis en materia de seguridad interior, este las Fuerzas Armadas apoyan a operaciones de seguridad interior, pero mediante, dice la ley con claridad, Ley de Seguridad Interior, estoy leyendo el artículo 27, Afectación de los servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones, transporte y elementos de ingeniería y comunicaciones. Nada más. Además, dentro de los reglamentos del ejército, apoyo logístico se define como el conjunto de las actividades desarrolladas para sostener con recursos y servicios a una fuerza en el momento que esté operando. Si vos lo que haces es intervenir en operaciones de seguridad interior, haciendo patrullamientos, custodia, supervisión aérea, interceptación con aviones, eh, deteniendo personas, haciendo control autom automotor, custodia de predios, no estás haciendo apoyo logístico, estás interviniendo operacionalmente. Y eso lo prohíbe la ley. Lo que el presidente debería hacer en caso de que quiera... Avanzar en este sentido es modificar la ley de defensa nacional que, que le da atribuciones a las Fuerzas Armadas exclusivamente de defensa frente a ataques de otras Fuerzas Armadas de otros países de la Argentina. Está claro eso. Por otro lado, modificar estos artículos finales de la ley de seguridad interior, que entre otras cosas establece esto que yo te te, te, te dije. Y la última, la última hipótesis que puede es previa declaración de estado de sitio, vale decir, en una situación de ataque exterior o conmoción interna, sí. este podrían intervenir haciendo tareas de seguridad interior con la conducción del presidente por un periodo de tiempo determinado, pero te reitero, previa declaración de estado de sitio. Estamos hablando de una situación excepcionalísima, de una conmoción integral, no de, un, de una participación regular interna. Interviniendo en materia de conjuración de, de delitos en términos generales. Modifiquen esa ley, vayan a discutir el Parlamento, este, pero no encubran con el concepto apoyo logístico lo que no es apoyo logístico, es intervención operacional. Porque esto es lo que opaca, además, es la, la necesaria discusión sobre la reforma policial que hay que hacer en la Argentina. Claro. Tenemos policías deficientes y policías que participan del crimen, en el narcotráfico en Argentina. es el tema pro... de fondo, ¿no? Porque si la policía funcionara bien, no, no estaríamos, estaríamos en... discutiendo. Claro, ¿para qué quiere apoyo logístico la, de la Fuerza Armada si tu policía es eficaz? ¿Quieren hacer participar a la Fuerza Armada? Demos la discusión, sí. demos el marco legal. Porque además lo que van a hacer estos tipos es dejar... Lo permítame una, una palabra de, de, de, de calle con el culo al norte a los militares que intervengan porque el día que tengan un enfrentamiento armado el día que tiren un avión el día que digamos este volteen un, un navío y maten gente en una operación que tienen por ley prohibida van a tener serios problemas en argentina claro tenés una empresa de servicios una pyme o una fábrica querer difusión para tu producto pero a un precio razonable por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 Más allá de lo poco que se refleja en la gran prensa nacional, lejos de lo que pueda pensar cierta parte de la sociedad al respecto, la realidad es que en Argentina, sobre todo a partir del caso Chocobar y el apoyo gubernamental a los atropellos policiales, los abusos de las fuerzas de seguridad han ido en aumento desde diciembre de 2015 hasta el presente y no parecen mermar en cantidad o intención. A diario... En diferentes contextos, pero siempre contra el pueblo que deberían servir con profesionalismo, policías, gendarmes y prefectos detienen ilegalmente, maltratan, golpean, torturan y hasta matan solo porque pueden hacerlo y el gobierno los apaña. Durante la semana que resumimos, un fotógrafo de la Garganta Poderosa cayó en manos de estos esbirros mientras hacía su trabajo como reportero gráfico en un turbio operativo de gendarmería en un barrio popular de la capital federal. El relato en la voz de Nacho Levy, integrante de ese colectivo comunicacional en el aire de Somos Radio, AM530. Y estamos en contacto con Nacho Levy, ¿cómo estás Nacho? ¿Qué tal, Jorge? Gracias, Che, por el espacio y la difusión. Por favor, querido, contanos, de entrada vos, este, iba a ser un relato yo, pero vos que lo viviste, contanos otra de las barbaridades que están pasando en la patria y que tiene que ver directamente con dos miembros de del de, de, de, de, de, de, de, de Estado de la Garganta poder, Poderosa. Contanos cómo fue toda la historia. Bueno, las dos cosas. Fue una barbaridad y fue otra. Fue otra de las que venimos denunciando de manera sistemática eh, frente al Comité por los Derechos del Niño de la ONU, en la Comisión contra la tortura del... El Parlamento europeo y control popular a las fuerzas de seguridad que ejercemos comisiones de vecinos en 80 barrios de la argentina lleva a presentar más de mil denuncias de abuso de la fuerza en, en un solo mes sí, y entre abril y mayo los últimos dos meses habíamos presentado en la procubín seis casos de torturas en este barrio la villa 21 24 con prácticas que uno creería que solamente podría encontrar preleyendo el nunca más sí. el 24 de septiembre de 2016 torturaron a nuestros compañeros Iván y Ezequiel en la vera del Realuelo y hace una semana se elevó a juicio oral a seis prefectos con prisión preventiva en en la primer causa que sientan el banquillo una fuerza nacional con con la dirección del nuevo gobierno. En este contexto, ante ayer a las 11 de la noche, la prefectura Monta y provoca una trifulca en la puerta de la casa de Iván Navarro, uno de los, denunci de los denunciantes cuyo padre tiene que declarar el próximo viernes. Uh -huh. Empiezan a maltratar a dos chicos delante de muchos vecinos que sin tener una reacción violenta intentan intervenir para que dejaran de maltratarlos. Van llegando de manera absolutamente irracional, Eh, eh, ostentosa, injustificada Más y más prefectos Más y más prefectos En un momento que eran Más de 40 Y seguían llegando Hasta que en un momento Deciden eh, frenar ese alboroto Reprimiendo con Con gases lacrimógenos Y bala de bombas Y casualmente Van a parar A la fachada de la casa Donde viven Iván y su padre Los vecinos se recluyen Como pueden En los pasillos Linderos Y en uno de esos pasillos Vive Roque Fotógrafo de la garganta uh -huh. Obviamente lo conocen perfectamente Como uh -huh. a tantos compañeros y tantos vecinos Que trabajan en el control a las fuerza Los acorralan, los meten en un pasillo a los palazos Con un nivel de, de impunidad que, que aún en la impunidad naturalizada dentro de nuestros barrios Resulta inverosímil gritando Chupen a cualquiera, chupen a cualquiera Pegándole palazos a mujeres y niños Retrocediendo hasta que llegan a la puerta de la casa de Roque La rompen a patadas Desintegran la puerta a patadas había un palo que intentaron decir en el momento, habían utilizado para agredirlos o para defenderse, sí. es el palo que sostiene la puerta porque la casa de Roque no tiene cerradura, uh -huh. lejos de agredir a nadie, adentro de su propia casa estaba... Roque calentando tres empanadas que se acababa de comprar de la cooperativa gastronómica que junta a plata para ir a un foro, y Pablo, su cuñado, que estaba durmiendo la siesta, por haber hecho trabajo voluntario toda la tarde en la casa de la mujer de la Villa 21 y 24. Muy Cuando bien. ven que tiran un pibe en el piso de su propia casa sí. y le empiezan a pegar, Pablo interviene para que dejen de pegarlo y lo empiezan a cagar a palos a Pablo en el piso. Entonces su compañera, la hermana de Roque, intenta intervenir y cinco prefectos la ponen contra la pared y la empiezan a manosear. Cuando Roque ve que están manoseando a su hermana y están cagando a palo a su cuñado, adentro de su casa intenta agarrar una cámara de fotos, se come una trompada y recibe la paliza de su vida para terminar en una casilla durante horas mientras paseaban a su hermana en un patrullero, 80 minutos sin darnos certeza sobre su paradero y sin llevarla a la dependencia policial que correspondía. Después de todo ese escenario, sí. pasaron dos noches nuestros compañeros privados de su libertad, imputados en una causa que no tiene... Absolutamente... Eh ninguna prueba testimonial, no existe ningún riesgo procesal, no había ninguna razón para que el juzgado 29 a cargo de Karina Rodríguez dejara a nuestros compañeros adentro hasta ahora a las 10 de la mañana, que estamos en la U-28 donde van a prestar declaración eh, indagatoria, sinceramente nos parece como el extremo de lo que venimos denunciando y nos parece que se ve en la misma semana que tiene que declarar el padre uh -huh. el padre de Iván, no puede pasar por alto como intentan pasarlo en muchísimos medios que estarían escandalizados en todas sus tapas sí. si hubiera ingresado una fuerza de seguridad ...seguridad recién investigada por un trabajador de prensa... ...a su propio domicilio para secuestrarlo de los pelos... ...y encerrarlo en una dependencia policial. Panorama Federal Caja Negra. Zárate, provincia de Buenos Aires... La detención de las obras de Atucha 4 y 5 pone en peligro más de 600 puestos de trabajo. Tras el anuncio oficial del Gobierno Nacional acerca de la suspensión de las obras para ambas centrales energéticas, el Sindicato Luz y Fuerza denunció que se perderá más de 600 puestos de trabajo a través de despidos, jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Además, apuntaron que la política energética de Macri en la central persigue como objetivo final la venta de las centrales nucleares y el traspaso de Nucleoeléctrica Argentina-Sociedad Anónima a manos privadas. El secretario adjunto de Luz y Fuerzas Arte, Damián Strachenko, describió en el aire de Malaconsejados, de Radio Caput, las consecuencias laborales que traerá la decisión del gobierno macrista de cancelar el plan nuclear argentino. Este, el Ejecutivo Nacional decidieron suspender este, el plan nuclear argentino, así que por ende se suspende la construcción de la cuarta y el plan central, y bueno, y esto lo que implica es, en primer y, y lugar, es... ...que va a haber despidos, si bien todavía la fuerza obviamente no lo notificó... Ni, ...ni ni dio los números de los despidos que va a haber... ...pero bueno, es una consecuencia obviamente de de las medidas que tomaron... ...porque hay a, alrededor de unos 600, 700 empleados que, que estaban abocados al proyecto. Ciudad de Buenos Aires, abrazo al Hospital Muñiz en rechazo a los negocios inmobiliarios del PRO... Bajo la consigna no al 5x1, profesionales, empleados y vecinos reclamaron contra el plan de unificar los hospitales de Gastroenterología Carlos Bonorini Udaondo, de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer, de Oncología Mari Curie y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica al predio de Parque Patricios que hoy ocupa el Hospital de Enfermedades Infecciosas Francisco Muñiz. Denuncian que el proyecto complejo polivalente hospitalario del sur del Ministerio de Salud promovido por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, responde a una lógica de vaciamiento, recorte y achicamiento de la política de salud pública, obstaculización al acceso a la atención inmediata y no garantiza derechos humanos básicos como la salud integral gratuita y universal. Fernanda Islas, trabajadora social del Hospital Muñiz e integrante de la Asociación de Profesionales del Servicio Social de la Ciudad, narró en el aire de la revancha de FM la tribu 88,7 de la Ciudad de Buenos Aires, la situación edilicia del Hospital Muñiz. En los hospitales portuños en general y bueno el Muñiz es un hospital centenario que que sufrieron años y están sufriendo actualmente años de, de abandono y de desidia, ¿sí? De falta de inversión. Eh, Ediliciamente tenemos muchas problemáticas, ¿sí? Que se están viendo cada vez más agravadas, servicios que en algún momento tienen que dejar de funcionar, como por ejemplo, estuvimos varios meses sin, sin quirófanos porque no había aire acondicionado, ¿sí? Y distintas distintas problemáticas como con las lluvias que hubo el mes pasado, hubo algunas inundaciones, ¿sí? Y creemos que en realidad la forma de solucionar esto, que todos queremos ver en un hospital con, con mayor capacidad de atención eh, no es este proyecto faraónico que pretenden implementar en donde están juntando un montón de patologías tan diversas y, y hospitales y profesionales La Rioja, provincia de La Rioja arrestaron a vecinos que reclamaban servicios para su barrio Moradores del asentamiento 1 de diciembre fueron reprimidos cuando intentaban acercarle un reclamo al gobernador Sergio Casas y a las autoridades provinciales por obras prometidas de luz, agua y cloacas destinadas a las 300 familias que esperan una solución desde hace más de dos años. Tras la represión, arrestaron a nueve manifestantes, quienes además resultaron heridos. María Elisa Reynoso, abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, denunció ante los micrófonos del colectivo de comunicación El Yunque de La Rioja que la represión fue salvaje y que hubo ensañamiento especialmente con las mujeres. La represión fue... ...se sientan muy agredidos y lesionados. Mendoza, provincia de Mendoza. Presentaron en la legislatura provincial un proyecto de ley para prohibir el fracking. Las Asambleas por el Agua de Mendoza presentaron en el Poder Legislativo Provincial... ...un proyecto para que se vede el empleo de fractura hidráulica... ...y que fue previamente avalado por casi 43.000 personas que firmaron en su apoyo. Mendoza, el Proyecto Popular busca poner un freno al Decreto 248 del Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, para utilización de la fractura hidráulica en la explotación de hidrocarburos no convencionales. Federico Blonda, integrante de la Asamblea Popular por el Agua Pura, comentó en Radio Cuyum, FM 89,3 de Godoy Cruz de la provincia de Mendoza, cómo fue la presentación del proyecto. Se presentaron 43.000 firmas en apoyo al proyecto de ley elaborado por las asambleas, discutido desde el 2013 hasta de la actualidad, visto por los diputados, algunos que pudieron opinar y, y dar su aporte visto por jueces, visto por científicos técnicos profesionales, visto por nosotros como parte social y eso, bueno, concluyó este proyecto que invitó a firmarlos a todos los partidos. Finalmente solo firmaron el PJ el peronismo con dos de sus tres ramas actualmente y el frente de izquierda. El partido intransigente decidió no firmarlo junto con los radicales y el suelo patrio Se realizó la marcha federal por pan y trabajo. Con movilizaciones de todo el país, organizaciones sociales y sindicales activaron la marcha federal por pan y trabajo que culminó con un multitudinario acto en Plaza de Mayo. Las columnas de militantes y trabajadores partieron desde La Quiaca, Posadas, Bariloche, La Rioja y Ushuaia y siguieron rumbo a Buenos Aires con escalas en varias ciudades del país. Reclamaron por una ley que declare la emergencia alimentaria, la urbanización de barrios humildes y la suspensión de desalojos. Además, una ley de agricultura familiar de emergencia en adicciones y un proyecto para que el 25% de la obra pública sea realizada por cooperativistas. César García, militante social de la corriente clasista y combativa, enumeró en FM de la calle de Bahía Blanca las principales consignas de la marcha. Las consignas que tienen que ver con la emergencia alimentaria con trabajo genuino, no a los despidos este que el 25% de la obra pública puedan tomar la gente de las organizaciones sociales Panorama Federal Caja Negra Chaco, Misiones Córdoba, Entre Ríos La Pampa Jujuy, Río Negro Buenos Aires, La Rioja, Neuquén y cada vez más provincias reciben todas las semanas los datos de Caja Negra. accede a nuestro mapa en www.cajanegra.org Durante la semana resumida, en el marco de una distinguida reunión del Rotary Club, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y seguramente candidata presidencial por Cambiemos a 2019, María Eugenia Vidal, realizó una confesión que pinta de punta a punta el imaginario colectivo del sector pequeño pero poderoso que representa. Allí, entre pares... Segura de representar el sentir de la concurrencia, Mario no tuvo reparos ni temores al expresarse sobre lo injusto de sostener tantas universidades públicas que los pobres desaprovechan. Pero aquí, en la realidad, Ana Jaramillo, rectora de la Universidad Nacional de Lanús, contrapone la verdad ante la perfidia del poder de turno en el aire de Feria Franca, programa de Radio Megafon, ...de la propia universidad. Vamos a darle la bienvenida y agradecer la charla... ...porque estamos en comunicación telefónica... ...con la rectora de la Universidad Nacional de Lanús... ...con Ana Jaramillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buen día Ana, bueno, queríamos conocer tu reflexión... Eh, ...sobre lo que hemos escuchado que ha dicho... ...la gobernadora de la provincia de Buenos Aires... ...en relación a la educación pública. Bueno, la verdad que es lamentable... ...obviamente estamos todos los rectores y rectoras... ...repudiando sus dichos... Eh, tanto los docentes de todas las uh, gremios no docentes, los estudiantes están repudiando eh, creo que hay un, por un lado un desconocimiento total de, de lo que significan las universidades para la vida de la gente y para minimificar el trabajo por otro lado no conoce su provincia evidentemente la provincia que, que religió como gobernadora y por otra parte es este Son los prejuicios no de que si uno no tiene recursos económicos o culturales no puede acceder a la universidad para eso se hicieron para eso eh, se crearon las universidades para esto eh, hace 70 años casi en, en 49 eh, Perón eliminó los aranceles este universitarios para que todos y todas puedan ir y el desconocimiento es mortal porque justamente las universidades nuevas, Eh, eh, que está fundamentalmente en el conurbano bonaerense, eh, que todos sabemos la densidad que tiene, eh, bueno, acercó la educación a la gente. Eh, y los justamente nuestros estudiantes, más del 70% son primera generación de universitarios. En su familia nadie había ido porque no tienen acceso, por más que fuera gratuita, pero el transporte que encima ahora... Es, Eh, con los tarifazos no se pueden pagar viven lejos de de la UBA o de la de la Universidad de la plata todas estas nuevas universidades este justamente lo que promueven es la cultura la educación, la formación y bueno es un desprecio por los más humildes terrible no no solo que pueden eh, queremos que puedan y además que eh, quieran ir a la universidad. Después mienten y mienten y mienten para ganar las elecciones y después muestran lo que realmente piensan, ¿no? O sea, que los que no tienen este familia aginerada no pueden ir a la universidad. El hecho de haber creado universidades en, en la prensa de Buenos Aires, más que lo que dice del desprecio que tiene la gobernadora, que eh, justamente permitió que tantas y tantas universidades y tantas y tantas familias eh, pudieran ir a la universidad. Nosotros tenemos desde jóvenes de 18 años hasta personas de mediana edad o, o de 30 y pico que nunca habían podido ir a la universidad y ahora en carreras universitarias. Hay abuelos y nietos estudiando. Finalmente, no sin antes implorar a todos los argentinos que ahorren energía para pagar menos, tras proponerle a todo el arco supuestamente opositor que no dejaran pasar el proyecto en el Congreso y dedicándole casi un cuarto de la escueta cadena nacional a las bondades y beneficios de las lámparas LED, el presidente de la nación. Mauricio Macri Blanco Villegas, ahora también el machirulo, vetó el proyecto de ley que pretendía retrotraer los tarifazos a los valores de 2017 por considerarlo, de mínima, un tanto abusivo. Claro, sin la intervención presidencial, los amigos de SOGMA, parientes y entenados, con inversiones en energía, dejaban de ganar tanta guita, y eso, en Macriland, es un horror. Guado de Pedro, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Frente para la Victoria, lo explicó con más detalle en la mañana de Radio La Imposible. Le vamos a dar los buenos días a un querido compañero, Guado de Pedro, actualmente diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en lo que tiene que ver con el Frente para la Victoria y también, por supuesto, compañero que ha estado en Hijos, que milita también en la Cámpora, en muchos lugares. Buen día, Guado. Buen día, así que... Sí. Hoy el hoy el presidente de la nación vetó un proyecto de ley, una ley, perdón, eh vetó la ley donde retrotrayíamos el aumento de las tarifas al 20 a octubre a noviembre del 17 del 2017. Eso significa que eh, Caputo Milling todos sus socios, sus familiares, ...Sanfranco, el hermano, todo el grupo Soma que tiene inversiones en empresa de energía iban a dejar de ganar, iban a tener que compensar plata a los usuarios o sea al pueblo. Esos son datos de la real, de la realidad, el gobierno lle llegó al poder se puso del lado, que estuvo siempre, que es de el lado de los empresarios, y dentro de ese sector de empresarios generó un monopolio en un pequeño grupito que son Macri sus, y sus familiares. Eh, Macri ya utilizó el veto para todos los proyectos que beneficiaban a a la sociedad y en general y perjudicaba a algunos sectores empresarios por ejemplo la ley de emergencia ocupacional la ley antidespidos eh, petó también una ley que la verdad que es eh, es impensable pero petó una ley que beneficiaba o que resolvía el problema de las mujeres que paisan trombos familia Sí eso genera un costo adicional para sus amiguitos que son los dueños de las preparas con lo cual vetó una ley hoy no que se lo vea algunos sectores se los metan preocupados por el aborto y la verdad es que con la trombofilia se mueren eh, miles y miles de, de o se pierden en eh, embarazos, ¿no? Uh -huh. Después el, el presidente vetó el, sanar, el salario mínimo profesional, vetó la explotación del VAWE y, eh, y culminó con esto, ¿no? Con un veto que más tiene que ver con garantizarse la, la, las ganancias para su familia. Hacer nomás, en el colegio me enseñaron el país es grande y tiene libertad. na no. de Caja Negra Conducción Matías Levín Locución Miguel Maciel Especiales Mayra Torres Edición y Multimedia Julián Belistri Prensa y Difusión Julia Caimen Edición y Producción General Ariel García Caja Negra, archivo de radio. La financiera no es la única bicicleta que saben manejar los funcionarios del cambio. Expertos en piruetas con rodados varios, los enviados del gobierno al Instituto Nacional de Cine y Artes Visuales disfrazaron su gestión de pureza y transparencia y bajo dichas banderas hicieron de las suyas en el presupuesto del instituto y su aplicación. Nada que no se haya visto, una remake que muestra una vez más la corrupción que cunde cuando los CEOs vienen marchando, con las escenas extras de gastos superfluos, marketing y public relations, pero de cine, mmm... A propósito de las movilizaciones en pos de la visibilización de este saqueo, el programa Palo y Palo de la Universidad Nacional Arturo Jaureche habló con Fernando Krichmar, integrante del Consejo Asesor del Inca. Contanos un poquito Fernando, ¿qué pasó en el, sí. o sea, qué es lo que está pasando? Ayer hubo una movilización. Yo soy parte del consejo asesor eh, que digamos eh, la entidad que por ley es cogobierno del inca uh -huh. y que tiene que administrar el fondo de fomento cinematográfico que eh, aunque lo diga másju y otros empresarios periodísticos no viene de la plata de los jubilados sino que viene de un de un impuesto que se le pone a la entrada no entonces hay una ley muy sabia en ese sentido que plantea un, una instancia tripartita de manejo de esos fondos por un lado el presidente designado por el Presidente de la Nación, por otro lado el Consejo Asesor, donde estamos los delegados de las provincias y de las distintas ramas de la industria, yo estoy por los directores, eh, o sea, son 11 personas cuyas, eh, digamos, funciones según la ley son controlar el presupuesto y nombrar los comités de de selección de proyectos. no Nosotros eh, el presupuesto eh, lo votamos en, en febrero, yo voté en contra porque no nos habían mandado ningún cuadro detallado, y lo que nos mandaron, alcanzamos a hacer un análisis donde presentamos tres páginas de objeciones, entre ellas por qué ponían un 72% de aumento en gastos de útiles de escritorio y papelería, cuando estaban con un discurso de austeridad y de que iban a digitalizar todo y que no se iba a usar más papel. Eh, se votó en general en contra eh, de, de mi de mi postura se vo por el presupuesto pero los otros consejeros dijeron que bueno que nos den respuesta a todas esas cosas y que creen una comisión para analizar todas estas dudas no eh, no lo hicieron nunca lo convocaron y resulta que ahora saltó que el gerente de de de administración que viene de radio mitre que era el gerente de personal de radio mitre y es el tipo que Eh pusieron ellos supuestamente para extrañar la corrupción aparecieron facturas que se eh malversó eh, con su firma 6 eh, millones y medio de pesos en folletos eh, y papelería y lapiceras y, y souvenirs para eh distintos festivales a los cuales nunca llegó ese material 6 millones con, de pesos eh, en souvenirs y papelería 6 se, millones y medio y con el siguiente modo superante que era el mismo de son asesor, él supuestamente venía a limpiar, o sea, en lugar de hacer una licitación, hacían varias licitaciones por cifras, hacían varias varias compras por cifras menores a, la, a los 500.000 pesos que son lo, lo que el límite en el cual hay que sí o sí hacer licitación, ¿no? Entonces, no licitaban, hacían compra directa con empresas fantasma, de amigos, de parientes, vaya a saber de qué, pero bueno, el hecho de que las lapiceras nunca existieron y los sé, millones y medio que son 12 películas documentales, por ejemplo, eh, salieron del de Inca, sí, ¿no? Entonces ahora todos hablan de, del gerente de Relaciones Internacionales, pero nadie habla del gerente de Administración, que fue el que puso justamente esta gestión, ¿no? Entonces, bueno, ayer dentro del Consejo les exigimos a nuevo que nos den gasto por gasto, boleta por boleta, rubro por rubro, todo lo que gastó el año pasado del Inca y todo lo que gastó en lo que va hasta ahora del año, porque es nuestro deber de funcionario. Y como los compañeros confían en nosotros, se movilizaron para que, bueno, no nos sigan caminando con esto, porque así como está ese rubro, hay aumento de 110% en ceremonial y protocolo, 68% en seguridad, eh, como un 800% en gastos de timbres y, y, y no sé qué otra cosa. O sea, hay un montón de, de cifras sospechosas en el presupuesto que dio este renunciado Nicolás Yoca, eh, que, bueno, nunca nos las explicaron. Así que básicamente fue eso. Tras la salvaje represión y posterior detención de trabajadores del subte y metrodelegados en el marco de una medida de fuerza reflejada en la emisión anterior de Caja Negra, la empresa Subterráneos de Buenos Aires, Sociedad del Estado, inició acciones legales tendientes a desaforar delegados para luego poder despedirlos junto a sus discos representados, con la clara intención de destruir al gremio que nuclea a la mayoría de los trabajadores del subte. Un pedido que emanaría de la compañía que ganaría las próximas licitaciones para privatizar dicha empresa del gobierno porteño, entre otras cuestiones que no deberían salir a la luz de la opinión pública. ¿Me entiendo? Roberto Pianelli, metrodelegado, brindó un panorama completo de esta situación en el programa Te Quiero a las 6 de AM750. Eh, Roberto Pianelli en línea, secretario general de Metro Delegados. Hola Roberto, Federica país te saluda, ¿cómo va? Hola, buen día Federica, ¿cómo andás? Bien, ¿qué sucedió? Mirá, eh, lo que tenemos es lo, lo que me llegó a ustedes, un comunicado de la empresa, de que eh, quiere despedir, iniciar periodo de desafuero y después despedir a dos miembros de la comisión directiva y a uno de los delegados del sindicato, ¿no? y eh, todavía no le han llegado los telegramas eh, ayer sacamos un comunicado a la noche porque nos llamaban colegas de ustedes para preguntarnos los telegramas no han llegado eh, pero bueno no, no la verdad que no nos no, no, desgraciadamente esto no nos asombra porque lo que estamos viendo es una actitud de, de provocación de parte de, de la empresa el gobierno de la ciudad hemos estamos escuchando todos los días al jefe de gobierno con una salta de mentiras, por ejemplo, ayer de vuelta dijo que nuestro sindicato es ilegal, bueno, estos telegramas demuestran que no es ilegal, en tener fueros sindicales es por eso legal, si no, no tendría fueros, pero eh, obviamente lo que están buscando es una provocación, porque lo que quieren es llevarnos a, a un conflicto sin salida, a un conflicto donde terminemos paralizando el subte, que es algo que nosotros Hicimos todo lo humanamente posible para evitarlo, solamente lo hicimos en el en que nos a los compañeros, eh, porque no nos dejaron, no, no teníamos otra alternativa, pero lo que están buscando es eso. Lo no ha comunicado el personal a través de las redes sociales, donde dice que estaría desvinculando por eh, el hecho que dan, es el día que, después de la represión, que nosotros abrimos Molinetes en la línea H... Eh, dice de que eh, en base a los hechos de la tortura de Molinete, bueno, después le agregan no sé qué otras cosas, que dice comunicado, en realidad estaban todos los medios, ahí se filmó lo que sucedió, así que es muy difícil que puedan mentir mucho, que ha decidido desvincular a eh, tres personas. Las tres tienen fueros sindical es decir, no pueden ejecutar el despido sin previo juicio de desafuero. La buena lectura ilumina.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 Medio canchengue y compadrita Hablando al berre y con un timbre chillón Una silueta se dibuja en la bruma de la memoria colectiva Con la gran estrella siempre a su modo y siempre de moda ¡Nini Marjall! Actriz Humorista Cantante Guionista Periodista Y pintora Esta señora Ardió la vida Como pocos En la historia Para la derecha Para las zurdas Si mis maneras son populares Es porque soy del pueblo Y a mucha honra Una honra Muy singular que comparto Con muy buena gente A Dios gracias Su mirada Su agudo sentido de la observación le permitió crear a Catita y Cándida, dos personajes con los que se inmortalizó y fueron ejemplo para muchos de sus colegas. ¡Ay, arrenejo te demos. Estoy más cansada que cartero en Navidad. ¿A que se vino caminando desde su casa? Pues sí, y tengo los pies hinchados como jaitas. ¿Pero por qué no se tomó un taxi? Porque en la esquina de mi casa le pregunto a uno, oiga, ¿cuánto me cobra por llevarme hasta Rayo el Mundo? 40 pesos. Y desde rayo el mundo hasta aquí, hasta esta esquina, otros 40. Ah, quiere decir que tengo que gastar 80 pesos por hacerme llevar a donde estoy. Vaya usted, estafar a su abuela, ladrón. Pero mire qué razonamiento. Ay, cómo está todo de caro, don Torres. Yo no sé dónde vamos a parar con esta inflamación. Inflación inflación. Ahí le sobra una sílaba. Vale más que sobre que no que falte. ¿Qué? Pues yo estoy soportando la inflamación. No, la inflación testaruda, te la inflamación de una muela ah. por no pagarle al dentista que quiere cobrarme 500 pesos por sacármela. Vale, bueno, 500 pesos no es caro. Ah, por sacarme una muela mala no es caro. No. ¿Y entonces qué me cobraría por sacarme una buena? El doble. Pero, cándida, ¿por qué cándida porque digo. Y, y a esta otra que, que le mató el nervio, que es una muela muerta. ¿Quiere ponerle una corona? ¡Ah, bah! Que la entierre sin ceremonias, asaltante. Bueno, pues. Bueno. Oh, si ya no puede una ni enfermarse. Porque antes una gripe, que le costaba? Tres aspirinas. Pero ahora, si no le encajan penicelina, o tierramecina, o estrenina... Es que la terapéutica moderna... ¡Qué terapéutica, ni quejaitas! Ahora todos son alergias y metabetaminas antes se llamaban picazones y el mejor remedio era rascarse sus participaciones en programas de radio y televisión sus películas en el cine y sus presentaciones en el teatro fueron seguidas por miles de espectadores que se veían representados y reían con su humor simple pero inteligente la mirada crítica que dejaba entrever y los guiños familiaros que repartía por doquier Por estos días, apenas empezado el siglo XX, redepende nacía María Esther Traverso. Ay, pues el domingo fuimos sí. a un recreo del trige sí. y pedimos un pollo. 400 pesos. Pero cómo le digo al mozo, son tan escasos aquí los pollos. No, señora, lo que son escasos aquí son los clientes. Con razón. Es un desquicio. Ayer mi compadre Antón pagó por un par de ranas 220 pesos. También, si se le ocurren esos bichos raros que quiere. ¿Ranas? No, a él no, a la mujer. Tenía antojo de ranas y por temor de que el niño le saliera verde. Por favor, no diga. Los antojos son un cuento. La primera niña le salió tan verde por culpa del mismo antojo que le pusieron María de las Olivas. Para que no desentonara, claro. ¿Y el caso de mi ahijado Joaquín que nació al revés? ¿Cómo que nació al revés? ¿Y eso fue un antojo? De su madre, que quería comer canjarejos. No, no, no se rían, si en estos misterios hay una base científica. ¿Por qué cree usted que mi marido tiene cara de burro? Bueno, no, francamente no sé. porque es el vivo retrato de su padre? El suyo, eh, cuidado. Bueno, pero dejando la cerveza de lado, Cándida, y volviendo al tema de la carestía... Lo que yo puedo decirle es que con los precios de los alimentos... ...llevo perdido 7 kilos en una semana. Peso 72 con ropa. Y con ropa usada, que siempre pesa más. Claro, porque tiene unos cuantos gramos de... ...bueno, de uso. De y, uso. y un compadre de Jesús en un día perdió 35 kilos. ¿35 kilos? 35 un ánibos le llevó las dos piernas. Ay, pobre hombre, ¿y cómo quedó? Así de bajito. Si es la vasca de la lechería de al lado, rebajó 44 kilos en un año. Pobre vasca, con lo gorda que era. Ah, oh, es que ya se acabó el tiempo de las vascas gordas. En fin, según usted, la vida está tan cara que los medios del marido no alcanzan para las medias de la mujer, ¿no? Eh, no es, sé pero Candido, no y criticando a nuestro país porque en todas partes ha puesto difícil la vida. Bueno, le diré que detrás de la cortina de hierro chuchu, chuchu, chuchu, ¿Qué sabemos de lo que pasa detrás de la cortina? Un conocido mío que viene de allá dice que no puede quejarse. No, sin embargo, a mí me han contado Él dice que él que no podía quejarse. ¿No? No, porque si dejaba daba quejarse le rozbían el alma. Gracias por tanto y feliz cumpleaños. amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. No se olviden de escribirnos al Facebook de Caja Negra para participar del sorteo de SICUS, contándonos cómo escuchan Caja Negra, a través de qué radio y por qué les agrada nuestra propuesta radiofónica. Compartan, hashtaguen y regálenos sus me gustas para hacer cada vez más. Hasta la semana que viene. ¡Chau! Caja Negra, Archivo de Radio.